¿Qué tal? Buenos días. En principio, como sector docente, lamentamos llegar a estas circunstancias que el gobierno nos, no, nos pone en esta situación, eh, sabiendo que, que siempre hemos apostado como sindicato al diálogo y paritaria tras paritaria eh, no hemos tenido respuestas satisfactorias por parte del Ministerio de Educación. Eh, en ese sentido... Eh, Mañana, eh, martes dos, tenemos paro con actividades regionales. Eh, acá en Viedma vamos a concentrar toda la zona atlántica eh con esa Sierra Grande, Balcheta, San Antonio y Viedma eh 9.30 en la Secretaría de Trabajo, eh, vamos a estar concentrando ahí, vamos a entregar eh, dos presentaciones, una a la Secretaría de Trabajo, como venimos insistiendo, eh, en la imparcialidad de la Secretaría de Trabajo que el que debe tener en relación a los descuentos de días de paro, pero también a la, a la urgente pedido que tenemos que es que nos convoquen a paritaria. Después nos vamos a trasladar, a lo que es la vocalía del Consejo Provincial de Educación, eh, donde se emitieron dos resoluciones que eh, tienen que ver con los descuentos de días de paro. Eh, ojalá los vocales estén presentes para dar respuesta al conjunto de la docencia eh, por qué emitieron esa resolución, entendiendo que es un reclamo legítimo y avalado constitucionalmente. Eh, el día miércoles tenemos en toda la provincia actividades eh, locales, en cada uno de los consejos escolares, con una presentación individual que los compañeros y compañeras van a hacer en relación a los descuentos eh, y nosotros como sindicato vamos a acompañar eh, esa presentación eh, de manera colectiva, el día 3 a las 10 de la mañana nos vamos a concentrar eh, en el consejo escolar eh, de acá de Viedma, en calle Sarmiento, eh, para entregarle a la, referencia, a la referente del, la, del área de liquidaciones y... Eh, esta es reclamo, pero también para ver si nos puede dar una respuesta como representante del gobierno en función a qué es lo que descontaron, eh, porque ojalá, eh, decimos siempre no los descuentos, nos pagarían los mismos que nos descuentan por un día de, o dos días de, de, de trabajo además de eso creemos que es sumamente grave que hay compañeros que estaban con licencia que también han sido descontados eh, y, y también aquellos que no tenían carga horaria esos días eh, también sufrieron el, el mismo descuento y los descuentos van eh, como para empezar de 60.000 hasta 90.000 pesos desde lo que es remunerativo y no remunerativo eh, con un cálculo que si nosotros calcularamos eso por los días trabajados Eh, otro sería nuestro recibo de sueldo y otro sería nuestra realidad como docentes eh, Lamentamos que eh, los descuentos siempre sean así y Por eso entendemos que es una medida sancionatoria por parte del gobierno provincial eh, No solo porque nos discrimina o porque no nos llama paritaria como el resto de los estatales Sino que también nos hace un descuento cuando pedimos una recomposición salarial Vale, muchísimas gracias, creo que nos ha dicho absolutamente todo porque la pregunta era eso, está eh, relacionada a cuánto habían descontado y estás hablando entonces de 60 a 90 mil pesos por día de, ¿De paro o en, en total? Por los dos días de paros que hicimos en el mes de junio son entre 60 y 90 mil pesos eh, y que bueno, nosotros estamos diciendo que hay compañeros que quedaron por debajo del piso que el mismo gobierno puso que son los 620 mil pesos, hay salarios que son de 320 a 400 eh, y con un, un descuento casi de 60 o de 30 que, que, que implica casi un cuarto de, de salario. Bueno, estaremos atentos entonces a cómo se dan esas jornadas de mañana y de pasado y bueno, y recordamos a todos que hay paro, ¿no? Hay paro docente, así que también convocar un poco a la gente, ¿no? A que conozca y entienda un poco la lucha. Sí, además de siempre rescatamos que no solo cuestiones salariales eh, se trabajan en el ámbito paritario, sino también todas aquellas que tienen que ver de índole pedagógico. En estos últimos días, nosotros son reclamos que venimos haciendo al Ministerio de Educación que tiene que ver con situaciones complejas de abordaje eh, en el marco escolar, eh, como bueno, todo lo que tiene que ver ahora con la ludopatía, eh, cuestiones que tienen que ver con la salud mental, el tema del suicidio en adolescentes y en infancias, eh, cuestiones de conflictividad social. ¿Qué necesitamos? Un acompañamiento por parte del Ministerio de Educación, pero también necesitamos respuestas en lo inmediato eh, y le pedíamos una articulación con el resto de los organismos, que se lo estamos pidiendo desde el año pasado. Eso tampoco hemos tenido respuesta, al igual que las situaciones de edificios escolares. Digamos. Todas esas situaciones que se dan en el ámbito paritario, que se presentan informes, que se presentan eh, situaciones eh, complejas, eh, en estas últimas paritarias no se han podido dialogar.